en las piscinas como en el gol deportista ranquerino justo orgullo del talquino cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer mas si las fuerzas adversas también saben perder por ti Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes En este lunes 7 de septiembre a través de Fantástica en el 92.3 FM Y en el 9.70 de la amplitud modulada Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers el fútbol profesional y la contingencia deportiva. El cuadro talquino se prepara para enfrentar este domingo al mediodía a Everton, en el estadio Sausalito Viña del Mar, partido que está considerado en la parrilla programática del CDF, donde Carlos Rojas ha venido ya ensayando un nuevo sistema táctico y algunas modificaciones en relación a al último partido donde se perdió 3 a 1 con Deportes Temuco en Talca. La oncena titular que ha venido practicando es en base a Ezequiel Cacás en el arco, como Líbero Francisco Tapia, los marcadores centrales, los stoppers, por derecha Andrés Reyes y por izquierda Manuel Ormazábal. En el medio terreno, Mariano Celasco. Jonathan Mazola, Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera. Celasco y Jorquera trabajan por las bandas. Mazola e Iturra centralizados. Como enlace para la salida estarán Mariano Berriets y Cristian Lanona Muñoz. Y en ofensiva, Santiago Malano. Un sistema táctico... 3-4-1-2, distinto al 4-2-3-1 que ha venido jugando a lo largo del torneo. Y promediando el entrenamiento, Carlos Rojas dispuso la salida del equipo titular de Mariano Berriex e ingresó Miguel Ángel Orellana. Y de esa manera, Cristian Muñoz pasó a ser el único enganche y en ataque, Malano y Orellana. En todo caso, se me ocurre que eh, va a comenzar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 85-40. Termocol, 2 Sur, 17-91. Frente a Plaza La Loa, llegando a 11 Oriente. Llame al 223 85-40. Repito, la posible oncena titular que disponga Carlos Rojas para enfrentar a Everton este domingo a las 12 horas en el estadio Sausalito, por la sexta fecha del campeonato de la primera vez. Ezequiel Cacaz en el arco. Como Líbero, Francisco Tapia. Los stoppers, por derecha Andrés Reyes y por izquierda Manuel Ormazábal. En el medio terreno, Mariano Zelasco, Jonathan Mazola, Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera. Delante de ellos, como enganches, Mariano Berriex y Cristian Lanona Muñoz. Y en ofensiva, Santiago Malano. Estaríamos hablando un esquema 3-4-2-1. Tres defensas, cuatro volantes, tres dos enganches y un atacante. Un breve corte y volvemos con señal deportiva en este lunes 7 de septiembre.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 es importante. Vamos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. Everton hizo un partidazo en la jornada de ayer ante Unión Española por Copa Chile y quedó eliminado de la Copa a través de la vía de los penales. Vamos hasta la Ciudad Jardín. Saludamos a su director técnico Víctor Rivero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don José. Víctor, ¿cómo analiza este partido que protagonizaron frente al elenco hispano? Eh, creo que nos perjudicó la, el primer partido, eh, donde injustamente jugamos 70 minutos con un hombre menos debido a la expulsión de, de Felipe Salinas cuando veíamos en ventaja. Y eso nos condicionó ese partido y nos condicionó la llave. Eh, creo que fuimos superiores fuimos superiores el día de ayer como también con un hombre menos en el partido anterior eh jugamos jugamos bien eh, nos defendimos bien y, y y aguantamos la presión de de de unión de, de de hacer la diferencia en el partido anterior teniendo un hombre más. Y, y en el partido de ayer pese también a, a sufrir algunos inconvenientes como eh, la lesión de de Velázquez a los 20 minutos, el hecho de cumplir con el reglamento 45 minutos con con un juvenil y, y ir en desventaja en dos ocasiones, creo que el equipo mostró actitud, mostró mostró juego y, y la ambición de dar vuelta la la llave y en ese sentido está la tranquilidad, no quedamos satisfechos porque ha el eliminado, pero ante un rival de primera que está haciendo las cosas bien eh, creo que mostramos mostramos nuestro juego, que es lo que pretendemos en, en el terreno de, de primera vez. Lamentablemente para ustedes cambiaron el reglamento, eh, en temporadas pasadas habrían clasificado directamente eh, sin la vía de los penales por mayor cantidad de goles como visita. Así es, no estamos con, con esa con esa cuota de, de, de fortuna que necesitan los equipos, nos cambian el, el tema del reglamento, en la última jugada de, del, del primer tiempo eh, le, le dan la espalda el balón a, a Sergio López y le queda para, para definir, nos, vamos 2-1. Eh, después, por una por, por algo que no está pasando la cuenta, el tema de las expulsiones, que quedamos, quedamos con un hombre menos y... Y en un momento donde estábamos jugando en el terreno rival y creo que quizás hasta con un 11 contra 11 eh, pudiéramos haber hecho la diferencia de dos goles en el partido. ¿Tenían el plantel suficiente para competir en Copa Chile y paralelamente en el campeonato la primera vez? Sí, creo que los jugadores han estado a la altura. Eh, nos da una tranquilidad el hecho de que Eh, tenemos tenemos un plantel competitivo no en cuanto a nombres sino en cuanto jugadores Lo, los jugadores de casa nos tienen muy satisfechos por, por, por, el, por el rendimiento que han mostrado eh, en, en, en esta seguidilla de partidos entre Copa Chile y, y campeonato donde hemos jugado eh, 13 partidos han jugado casi el 90% del, del plantel Eh, pasamos pasamos una, eh, avanzamos de etapa en, eh, con un grupo de primera edición donde wander se preparaba para la, para la sudamericana mascalera y, y, y san Luis y, y también ahora nos tocó con un rival de primera edición y en ocho partidos perdimos solamente dos uno con unión y uno con, con san Luis y, y creo de que eh, en, han entendido bien la idea y eh, creo que ellos están muy comprometidos por el, por el objetivo y, y quizás llevamos menos puntos en el campeonato de los que diéramos llevar por por errores arbitrales por errores nuestros de, de, de no mantener la calma en, lo, el, el, el, en los momentos donde quizás nos sentimos perjudicados pero pero sí creo que esto nos va a servir como una inyección anímica para para enfocarnos en el, en el acceso que, que es lo que pretendemos ¿En el arco es una rotación la que ha venido haciendo con Gustavo D'Alzazo y Claudio González? Eh, no ha permitido estos dos campeonatos tener eh, un plantel competitivo eh, y eso también su ha sucedido en el, en el arco. Eh, recordar de que de que Claudio fue uno de los tres mejores arqueros de, del campeonato anterior que, que Gustavo es, es un referente eh, y también está dentro de los tres mejorar que el campeonato anterior y y creo que no han dado los dos eh mucha seguridad y y no ha permitido también una una rotación en, en beneficio de de del arco en beneficio de del equipo. De aquí en adelante, ¿quién será el titular de, definitivo? Eh aún no no lo definimos si siguen mostrando si siguen mostrando el mismo nivel los dos, vamos a seguir con con la rotación. Víctor eh ¿Qué sello futbolístico le piensa aplicar a everton eh, sabemos que es una, una categoría complicada la primera vez donde hay que correr mucho eh, donde también hay donde también hay que jugar eh, de que es muy es muy es muy competitiva y donde se destaca eh, los equipos que destacan son por su regularidad nosotros pretendemos ser un equipo que, que proponga futbolísticamente y eh, que sea muy intenso muy agresivo que eh, sobre todo de que una vez que recupera el balón lo sepa administrar y, y tenemos tenemos equipo para, para para dar la pelea nadie nos garantiza de que vamos a cumplir el objetivo pero de que de que la vamos a luchar y que la vamos a pelear tal como fue estaada de, de, de la copa chile que quizás nadie pensaba en que podíamos Eh, ganar en santa laura esa va va a ser nuestra nuestra nuestra tónica sabemos que no nos sobra nada y y creo de que es una como lo como lo hicimos el del año anterior eh el hecho de que el ascenso le va a permitir a todos los jugadores valorizarse y y, se, y permitirles eh, subir de categoría y y eso también una una una mejor vitrina. Dialogamos con Víctor Rivero, entrenador de Everton de Viña del Mar. ¿Se va a encontrar con un Rangers muy distinto al del torneo anterior? Sabemos que han que han llevado jugado, jugado jugadores eh, que eh, si bien es cierto tampoco eh, tienen los puntos que, que debieran de, de, de, de tener, eh, sabemos que es un, un rival herido que, que no hay que confiarse pese a de que no se le han dado las cosas, pero es lo mismo que nosotros eh Cobreloa iba a puntero invicto cuando cuando fu fueron a jugar a a, a Viña y nosotros llevaba, llevábamos menos cantidad de puntos y lo hicimos ver muy mal. Eh es es un tanto irregular este este campeonato, pero no no te puedes confiar y y es peligroso un un un rival herido, sabemos de que que tiene jugadores de experiencia ranger y, y ante eso eh, no, no puede regalar nada que es lo más peligroso de rangers en estos momentos bueno eh, mala no pasa por un buen momento quizás orellana en estos momentos no, no, no esté jugando pero siempre va a ser eh, siempre va a ser peligroso sabemos que tienen dos jugadores importantes suspendidos que se han resentido por, por la aire de, de, de avión bueno <coughs> eh, creo que el hecho de, de que cuando las cosas están mal a un equipo lo hace comprometerse más y, y sacrificarse un poco más para, para salir de, de, de, de la posición o del momento en que está ahí y, y, y por lo mismo no no, no lo, lo, se van van a, a jugarse el 200% desde su mirada qué tan determinante puede ser en el rendimiento de Rangers la partida de avión Eh, creo que de alguna forma le daba el equilibrio eh, en, en esa zona en esa zona de, de, de la contención eso de, de alguna u otra manera también le permitía jugar a berri y, y muñz un poco más libre como, tam, como también para el bono y que es indudable la, la, la entrega que, que, que ofrece eh, también eso beneficiaba el, el juego de, de del volante de contención argentino que que juega al lado de, que jugaba al lado de él y, y le permitiría soltarse un poco más. Eh, y, y creo que la, la experiencia también que que Jorge en esa zona. Víctor Rivero en señal deportiva y la temporada pasada fueron eh, obtuvieron un título brillante con San Luis y tuvieron un perseguidor tenaz porfiado como San Felipe. Ahora con el partido que ganó San Felipe eh, pendiente, se ubica en el primer lugar de la tabla, con 13 unidades. ¿Cree que podrá mantener este ritmo eh, eh, el resto del torneo? es eh, Si bien es cierto, esto recién comienza, pero estos puntos también son muy importantes. Eh, después eh, pasa la cuenta, la idea es que, que ningún rival se saque ventaja a esta altura de, de, del campeonato también es un campeonato distinto que haciendo una rueda eh, de buena forma tiene opciones de entrar a una liguilla y pelear un título eh, o un ascenso y, y la idea es salir de, de las derrotas lo antes posible y, y la racha gana ahora tratar de mantenerla por lo, por lo más extensa posible nosotros el año anterior eh, en un inicio nos mantuvimos 13 fechas invicto y perdimos cinco partidos en en, de 38 y y el equipo se va haciendo fuerte a medida de, de, de los triunfos y, y y de los resultados positivos entonces la idea la idea es salir lo antes posible de la de las de la derrotas cree que rangeers cree que rangers llega presionado a enfrentar a everton los dos tenemos la obligación y los dos estamos presionados ellos de, de, de sacar un resultado positivo y nosotros de de sumar de, de local que hace una tónica y para luego para, para meternos lo antes posible el, dentro de los cuatro primeros y que los rivales de avanzada no se alejen va a ser eh, va a ser un partido aficionado como es, como es el ascenso eh, en una cancha que permite jugar y, y con un rival ofensivo como como nosotros víctor le da pena ver a San luis lista del campeonato de primera edición con apenas un punto y si se marca la tendencia pareciera que va a volver inmediatamente a la primera B eh, ¿es algo que usted ve, veía venir y por eso determinó no continuar? Eh, después de, de ese esfuerzo tan grande creo que sí es el, el, el sentimiento de, de estos momentos pero fue también el, el motivo de, de de mi salida, y en este momento ahora sí, mi preocupación mayor es, es ver a a Everton séptimo, siendo que en cinco partidos hemos sido superiores a todos nuestros rivales, y debo abocar mi, mi energía a, a Everton, sabiendo así de que, eh, viendo a, a muchos de, de, de mi ex dirigido eh, que también lo deben estar pasando mal y y que salgan luego de este momento Víctor, y para cerrar ese capítulo amargo, eh, para usted eh, costó volver a la primera edición y por qué eh, eh, lo, los dirigentes de San Luis no, no lograron mantener el cuerpo técnico reforzarse convenientemente eh, para eh, no pasar eh, mayores eh, riesgos eh, durante el torneo decisiones de los dueños dirigenciales eh, nosotros trabajamos de la mano con el gerente técnico que hoy lamentablemente tampoco están excluidos y con el presidente de la Comisión Fútbol y y no fue un trabajo menos, un trabajo silencioso de mucho desgaste que, que dio resultado no, no quisieron seguir por el mismo camino y bueno, ahí están los resultados eh, lo lamento porque hay mucho potencial del, con jugadores del club que en primera se habrían realizado y se habrían potenciado con, con la llegada de refuerzo creo que eh, el club habría podido eh, recibir eh, de alguna u otra forma eh, una posible venta o, o, o no estar en la posición que están En otro tema, ¿qué rescata del triunfo de Chile por 3 a 2 ante Paraguay el sábado? Que ha demostrado de que que tampoco, pese a ser los campeones de América, si te relajas cinco minutos, eh, un rival te puede pasar por encima, como lo fue Paraguay en, en algún momento. Y que hay recambio que, que es cuando los jugadores están comprometidos, ahí están los resultados. ¿Y sirvió también para ver en un buen nivel a Matías Fernández y Felipe Gutiérrez? Esa es la idea, de, de tratar de no de no depender de, de un jugador Eh, sí en algún momento en, en, en la eliminatoria no esté uno está el otro y y creo que todos están jugando a su posibilidad dialogamos con dialogamos con aló Eh, sí, ahora le escucho perfecto. Dialogamos con Víctor Rivero. Y pareciera que Matías Fernández eh, va a ocupar en las clasificatorias en lugar de Arangui. Vamos a ver. que sabe que San Pablo es impredecible. Sí. Eh, Víctor, ¿cómo habría manejado usted el caso Vidal? Difícil. Hay que estar en la interna y saberlo, saber los detalles. Ya. Pero... Eh, eh... ¿Eso puede afectar en la convivencia dentro de un camarín? Por supuesto, siempre hay que, hay que perseguir la, los intereses del grupo, más que los, los individuales. Víctor, muchas gracias por dialogar con Señal Deportiva, y ¿cómo se imagina finalmente el partido de este domingo entre Everton y Rangers? Esperar dejar los tres puntos, eh, sacar nuestra espinita de, de la Copa Chile y meternos lo antes posible dentro de los cuatro primeros. ¿Y cómo cree que llegará ranger a plantear el partido? Eh, que no nos van a regalar nada, de que se van a jugar su opción. Eh, es una categoría donde, donde los equipos no se sacan mucha ventaja, eh, con jugadores de experiencia, y eh, hicieron partidos bueno en, en, en la Copa Chile, pese que era eliminado el partido que hicieron con... Con, con la U en, en, en, en el Nacional, eh, creo que lo tuvo para ganar, y, y es un rival que de contra también es, es peligroso. Siempre gentil con señal deportiva y felicitaciones, porque ayer vendieron cara la eliminación por Copa Chile frente a Unión Española. Muchas gracias, José. Víctor Rivero, el correcto entrenador de Everton de Viña del Mar, campeón la temporada pasada de la primera vez con San Luis López, de Quillota, vamos revisando la fecha la secta del campeonato de la primera vez este sábado 12 de septiembre al mediodía La Serena con Barnechea 15 horas Deportes Concepción con Coquimbo Unido y a las 17 horas Iberia versus Unión San Felipe, el domingo al mediodía habrá televisión para Everton Rangers, Estadio Sausalito 15 horas con 30 minutos Newblense con Cobreloa ...mismo horario para Deportes Temuco con Magallanes... ...se espera buen marco de público en el Germán Becker... ...hay entusiasmo por las tres victorias consecutivas de Deportes Temuco... ...y cierran la fecha a las 16 horas... ...Curicú Nido con Santiago Morning... ...y Puerto Montt con Deportes Copiapó... ...coma rico, coma sano, el rey de las costillitas... ...le ofrece pollo, cerdo y pavo, carne sur, 11 Oriente 3 Sur... ...para un rico asado, carne sur, el rincón de la carne... ...en 11 Oriente 3 Sur... Diga que sincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. Tabla de posiciones en la primera B, San Felipe es el nuevo puntero con 13 unidades. Segundo, Cobreloa 12, La Serena y Deportes Temuco suman 10, Magallanes 8, Ñublense, Everton y Rangers tienen 7. Barnechea y Copiapó 6. Curicú Nido y Santiago morning 5. Concepción 4. Puerto Montt y Coquimbo Unido 3 puntos. Y Colista Iberia con 2. Está moviéndose la banca en Coquimbo Unido. Muy cuestionado Víctor Hugo Castañeda por este mal arranque de torneo. Se le acabó el gas...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 Farmazur, Farmacia, te espera en Guamachuco, 830, San Clemente y también en Calle Freire, Constitución. También se puso al día el campeonato de la Primera División donde Universidad de Concepción goleó 4 a 1 en el norte a Deportes Antofagasta y esto gatilló la salida de de José Miguel Cantillana de la dirección técnica de Antofagasta despedido Cantillana en Antofagasta por la derrota que tuvo ayer eh, por 4 a 1 frente a la Universidad de Concepción mientras que Arturo Norambuena que estaba en la cuerda floja si perdía ayer se iba y sonaban nombres para llegar a Cobresal como el de eh, Jaime Pillo Vera e Ivo Basay eh, pero ganó Cobresal y esto mantiene Arturo Norambuena eh, como entrenador por el momento, Cobresal venció 2 a 1 a un débil San Luis mientras que Universidad Católica recupera la alegría después de tres derrotas en línea y no exento de problemas porque están separados del plantel por indisciplina Michael Ríos y riverí José Luis Muñoz Incluso lo, lo sacó de la concentración eh, eh, Mario Salas. Eh. Vamos a contar la, la historia. Primero, la eh, Universidad Católica ganó 3 a 1 a Unión La Calera, ayer en San Carlos de Apoquindo. Y dicen que la, los triunfos sirven para calmar los años, para superar días difíciles, pero está tenso el camarín. Vamos recapitulando. Sábado al mediodía y Mario Salas no es el mismo. Observa la sub-16 de la Católica, pero su mente está en otra. El comandante acusa el golpe que generó la indisciplina en el plantel. El técnico y la dirigencia reciben un primer rumor. Seis jugadores del primer equipo, Guillermo Maripán, Cristian Bravo, Diego Rojas, José Luis Muñoz, Michael Ríos y David Llanos, habían protagonizado una discusión que terminó a los golpes de ...en el hotel WB... ...investigan y todos cuentan... ...la misma versión... ...sí estuvimos en un asado... ...en el departamento... ...de Bravo... ...el tema es saber quiénes continuaron la reunión en otro lugar... ...y el círculo se estrecha a Muñoz... ...y Ríos... ...solo dos jugadores estaban en una fiesta en un hotel... ...y protagonizaron la pelea... ...dijo Luis Larraín... ...presidente de Cruzados... ...ambos fueron marginados de la convocatoria para el partido... ...de ayer... Acataron la decisión, pero mientras Muñoz partía Raudo, a Rancagua y a sus más conocidos les explicaba que había viajado por una actividad con mi hija, Ríos no ocultaba su molestia. Comillas, yo no tomé. ¿Qué pasó en el hotel? Testigos cuentan que Michael Ríos y José Luis Muñoz llegaron acompañados por un par de amigos y que el delantero se veía en un estado no adecuado. Los mismos testigos dicen que entre las 2 y las 3 de la madrugada sucedió el episodio conflictivo. Un hincha de la Universidad Católica fue hasta donde riverí y le cuestionó su rendimiento. También le gritaron pecho frío y cagón, dicen. El ex Everton no se quedó tranquilo y contestó con palabras y uno que otro golpe, precisan. Michael Ríos, más calmado, intentaba calmar los ánimos, pero no sirvió. Al día siguiente, Ríos y Muñoz llegaron a entrenar como si nada. Ningún jugador o miembro del cuerpo técnico notaron nada. La mecha la encendieron las redes sociales. El director técnico intentó bajar el perfil. Entiendo que sea sabroso el tema, pero no hablaré hasta que la comisión investigue. Sé que para ustedes no es muy importante hablar de fútbol, lanzó el estratega. Dicha comisión está compuesta por dos dirigentes de cruzados, Juan Tagle y Jorge Garcés, que no tiene nada que ver con el peineta. Salas quiere una definición pronto y la posición de Muñoz es delicada. Se negó a hacer la pretemporada y le había pedido a Salas una nueva oportunidad. No son pocos los que vaticinan una partida de Riverí. Y también está cuestionado Michael Ríos. Esos son los entretelones del acto de indisciplina donde la fiesta comenzó en el departamento de Bravo, donde participaron seis futbolistas, pero finalmente... Los más graves eh, lo protagonizó en uno en un hotel eh, José Luis Muñoz y Michael Ríos. Tabla de posiciones. Ahora vamos a la, a la tabla de posiciones de la primera edición. A los entrenadores no les gusta que se hable de los actos de indisciplina. Lo mismo pasa con Sampaoli, pero eh, son hechos noticiosos y graves como el que protagonizó Vidal en la selección y ahora los jugadores de Universidad Católica. Sin duda, eh, eh, molesta. Eh, y, y en el caso de San Paoli, le va a dar una nueva oportunidad Arturo Vidal. Está privilegiando lo deportivo, pero eso eh, eh, dentro de la interna va generando roces. ¿Qué va a pasar si en otro momento un jugador ex de la selección incurre en un acto de indisciplina, ¿podrá ser eh, extremadamente duro San Paoli? Si está el antecedente que a Vidal lo ha perdonado en dos ocasiones. Mientras la selección chilena vaya ganando, eh, eh, se olvida el tema de Vidal, pero si no comienza de buena forma las clasificatorias, se van a ir produciendo grietas en la convivencia chile del plantel. Colo Colo es el puntero de la primera división con 15 unidades, Universidad de Concepción suma 12, O'Higgins Universidad Católica 10, Universidad de Chile 9, Palestino y Santiago Wanders tienen 8, Unión Española 7, Audax Italiano y Cobresal 6, Guachipato 5, San Marco de Arica y La Calera 4, Iquique 3, Antofagasta 2, Colista San Luis con un punto. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. Todo lo que necesita para las fiestas patrias en Comercial El Mono. Terminal de buses, local 22. Próxima fecha en la primera edición la sexta. Este sábado, 12 de septiembre, al mediodía. Palestino con Santiago Wanders. 14 horas con 30 minutos. Cobresal con Deportes Iquique. 17 horas Colo Colo con Unión La Calera y a las 20 horas Cuachipato con Deportes Santo Fagasta. El domingo 13 de septiembre, 15 horas con 30 minutos, Audax Italiano con Universidad de Chile. 18 horas San Luis con Unión Española y 20 horas con 15 minutos Universidad Católica con O'Higgins. Y cierran la fecha el lunes a las 22 horas San Marco de Erica con Universidad de Concepción en la Ciudad de la Eterna Primavera. Por eso el horario, 22 horas el próximo lunes se juega nuevamente el campeonato, se reanuda y a la semana siguiente se posterga la fecha por fiestas patrias. Esta discontinuidad del torneo y eh, quita el interés del hincha y antiguamente se podía jugar en fiestas patrias. Del estadio el hincha se iba a las ramadas, pero ahora con la violencia en los estadios, las barras bravas, con el plan estadio seguro, es imposible jugar fiestas en fiestas patrias, porque la eh, carabineros está concentrado eh, eh, en, en las ramadas, en las carreteras, eh, en, en las fiestas patrias, y no hay dotación de carabineros para eh, cada partido del fútbol profesional. Hace varias décadas se podía jugar en fiestas patrias, pero ahora eh, no es posible, porque... No, no no se puede eh, tener carabineros para, eh, tanto para eh, las ramadas, etcétera como para los partidos de fútbol profesional.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 Llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540, Termo Col, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba llegando a 11 Oriente, llame al 223-8540. 14 horas 22 minutos, vamos a un alto comercial con nuestros auspiciadores,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 Al defensa de Rangers Quien estaría volviendo a la titularidad Frente a Everton, muy buenas tarde Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tuvo la oportunidad de ver a eh, De ver a Everton Frente a Unión Española? Sí, sabemos que, que Everton tiene, tiene un gran equipo Que por nombre Y por entrenador que, que viene de ascender, debería estar peleando en los puestos de arriba Sí, y ¿cómo ¿Cómo se imagina el partido frente a, a, a ellos el domingo? Se un partido apretado. Creo que, creo que se van a enfrentar dos vuelos de equipo y, y va a ser un, un partido de bastante duelo, de bastante mano a mano. Así que creo que va a ser un partido súper apretado y esperemos nosotros marcar la diferencia porque nos no, no vendría muy bien el tiempo. Manuel... Eh... ¡Ah! El jugador profesional tiene que manejar varios puestos, también eh, sistemas tácticos, pero en estos pocos días se han acomodado al cambio de esquema. Ahora jugarán con un libero, dos stoppers. Eh, eh, eh, eh, ¿Es otro esquema que estarían presentando frente a Everton? No, no está nada definido todavía. Queda, queda toda esta semana para el partido. Queda, queda mucho todavía para decir que vamos a jugar con uno o con otra formación. Pero claro, uno como profesional tiene que manejar física y tácticos, así que no, no hay problema si el profe con lo que el profe decía jugar, tenemos que lo hemos trabajado, lo trabajamos y tenemos que tenemos que saber resolver las, las situaciones. Estaría jugando como stopper por izquierda eh, en una línea de tres, un esquema que, que ocupó el Ranger 2011. Sí, sí, pero te digo, que a una semana todavía pasa que tiene querida para el partido, no es muy prematuro decir que vamos a jugar con línea de tres, con línea de cuatro, o que va a entrar un equipo definido, porque queda mucho mal partido, estamos trabajando, y estamos viendo distintas distinta variantes, y lo que te digo anteriormente, que uno como futbolista tiene que saber manejar distintos sistemas aquí. ¿Por qué la irregularidad no, de Rangers? No, no, no se sabría decir, creo que creo que, claro, hemos tenido partido bueno, hemos tenido partido malo, y Tenemos que ser un poco más un poco más regulares para estar subiendo arriba, tampoco tampoco creo que, que estamos en crisis que esto nos va a va como en algunas partes se ha dicho, en alguna parte uno uno lo ve, creo que estamos ahí, estamos en la mediana tabla. Uno mete de dos grupos y ya se va a meter otra vez otra vez en los primeros lugares, así que sabemos que sabemos que no no si bien no tenemos la regularidad que eh, deseábamos tener sabemos que tampoco estamos abajo peleando el descenso, que vamos a, no sé, como en algunas partes se ha hecho eso. En lo futbolístico, que se debe mejorar? Sí, hay cosas que se debe manejar, que, que creo que creo que a ratos en el mismo partido tenemos tenemos ratos que jugamos bien fútbol y esos ratos creo que tenemos que ir tampoco alargándolo. Realmente tenemos un tiempo no muy bueno y otro tiempo bueno, o, o la actitud del partido, y... Creo que tenemos que ir alargando de esos momentos buenos que tenemos esos momentos de orden y de concentración creo que hay que ir, ir sumando que en el partido vaya más cada vez más, más amplio esos momentos y, y aprovecharlo con con, con dificultades ocasiones que lo no estamos creando Manuel Ormazábal quién es lo más peligroso de Everton? Everton es buen equipo le digo que tiene buenos nombres tiene bueno que decir que, que que lo que me toca a mí los delantero son muy rápido tiene bueno Bueno, delantero, mi hermano José Rías tiene un equipo bastante, con bastante variante, así que hay que estar atento hay que estar concentrado para, para poder actualizarlo. ¿Cómo asume el plantel el cambio de, de lugar para entrenar? Eh, eh, es ¿Tienen que viajar prácticamente todos los días a Villa Alegre? No hay no hay problema, tenemos no club súper bueno que le hemos dicho, tenemos un club súper bueno, somos trabajadores, somos trabajador, profesionales, así que sabemos que es por un motivo de fuerza mayor, que, que tenemos que dejar por un tiempo nuestro complejo, pero son arreglas de juego, sabíamos que ya va a mundial y, y no hay problema, Nosotros, cuando tengamos que ir al final vamos a, ir a hacer la buena manera y con, con todas ganas están tranquilos, presionados ¿Cómo, ¿cómo han sido los días después de la derrota con Temuco? ¿como plantel se pueden abstraer, desentenderse de, de la molestia del, del hincha? nosotros no porque perdimos sabemos que sabemos que perdimos, sabemos que, que a lo mejor no se jugó bien todo bien, que hubo rato lo que te decía, que hubo rato que el partido se jugó bien y otro momento que Temuco no superó sabemos que tranquilo no estamos, pero también sabemos que que tampoco tampoco esto de, de no sé, no tampoco está terrible porque todavía tiene mucho más perato sabemos que no podemos, que podemos remontar esta situación, sabemos que tenemos equipo y así lo hemos conversado así que, que la gente ¿qué la gente hincha la, si la gente obviamente que, que te va a gritar o que va a viciar uno, uno, uno como jurista obviamente que pide que que la gente asume, que la gente que sume, que, que, que en momentos la gente quiere, así, la gente acompaña todos lados, así que, así que nada, solamente sumemos, sumemos solo cuerpo y que, y que para adelante vamos y y En instancias difíciles, usted es eh, usted es de revisar las redes sociales o prefiere no hacerlo? No. No, you know, no, no soy no soy de las redes sociales. Tengo Facebook, y lo único que tengo, tengo Facebook y y eso, ese tengo contacto con gente, con oh. ahí uno puede ir a pasar, leer cosas, todo, pero pero no, no que realmente no, no, la verdad no soy de, ya no tengo Twitter y no, no no leo muchas cosas, entonces no sabría decir de totalmente me guío con lo que lo que dice el estadio o lo, lo que está ahí, es que, que por ejemplo, la última la última rota la gente se fue molesta y con toda razón eh, creo que la gente va a ver los ganas eh, en todo caso Manuel, eh, creo que ya están en el momento de repuntar y tratar de acercarse a los equipos que están en la punta si, sí, por eso lo digo, eso lo digo que sabemos que, que hemos sido un poco irregulares, sabemos que esto es una tragedia, que, que, que se perdió un partido, que ganando un cuarto partido nos metemos otra vez arriba ...y creo que lo que nos deja más... ...no sé si pero lo que estamos más conscientes... ...es que el plantel tenemos... ...el plantel tenemos que va a pelear y sabemos que... ...que con el que tenemos vamos a agarrar una racha... ...y nos vamos a meter arriba, así que... ...así que por eso, no es tampoco... ...no es una tragedia... ...se perdió, a nadie le gusta perder... ...a nosotros sobre todo no nos gusta perder... ...pero, pero te digo, tampoco es para... ...para ir y quemar el estadio... ...que pase algo tan triste... ...y sabemos que con el plantel que tenemos vamos a dar cuenta... ...esta situación y en pocos partidos vamos a estar peleando arriba. ¿Está parejo el campeonato? <risa> sí, está parejo, hay varios equipos que se reforzaron bien, varios equipos que, que quizás el campeonato pasado, como, de, como solamente subía uno a primera, a primera edición, muchos equipos no se reforzaron y quisieron mantener la categoría. Y este año, como hay dos clubes, la mayoría de los clubes creo que se reforzó bien, y, y aparte que los que bajaron de primera edición son muy como gobernó a, a Inglaterra, así, así que está siendo un campeonato peleado, Tiene todos los partidos, todos los partidos son peleados, no se ve en grandes goleadas y que hasta el peleado del torneo campeonato. Lo último, cada vez que va a jugar a Sauzalito se le viene de inmediato el recuerdo de, de ese momento tan lindo que vivió con Rangers eh, en ese ascenso el 2011 cuando empataron 3 a 3. Y sí, no, no soy mucho de vivir el pasado, el pasado ya, ya está. Esta, esta es otra historia, esta es otra campaña. Pero, pero sí, es ineditable, es ineditable. Porque te dije otra vez, y yo lo llamó para el partido que jugó hace poco antes, que el partido de Sausalito es el partido más emocionante que jugaba mi carrera. Llevaré sí, 10, 12 años jugando y, y el partido que jugué contra Aertes en ese partido es, va a ser inolvidable por, por, tanto por el ascenso como por como se el partido. O sea, íbamos 3 a 2, a 10 minutos, que echan a Eze, a Cacase y, y Tabárez, que ya todos sabemos la historia, que se mencionó justo con Aertes, lo hacen 3 a 3, entonces... Tuvo cosas muy especiales deportivos. Va de a ser incorrable y no, jamás se va olvidar. Pero eso ya ha pasado. Ahora estamos acá para para escribir otra historia y, y tenemos, sabemos que tenemos que, que este año de año, porque creo que tenemos un buen equipo para estar peleando bien. Manuel, muy gentil por dialogar con Señal Deportiva. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Saludamos. Igual. Eh, Manuel Ormazábal eh, estaría volviendo como eh, stopper por izquierda en Rangers. Inmobiliaria, inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piensa en su casa, piense en Dimasén, Dimasén materiales de construcción. Usted para nosotros es importante, Dimasén. Alameda con 3 Oriente. Los son elegidos por Carlos Rojas. Falta mucho todavía dicen, pero ha venido ensayando desde la semana anterior con Ezequiel Cacaz en el arco, como líbero Francisco Tapia, stopper por derecha Andrés Reyes y stopper por izquierda Manuel Ormazábal. En el mediocampo, volante por derecha Mariano Celasco, lateral volante por izquierda Marcelo Jorquera, centralizados Jonathan Mazola y Mauricio Iturra. Delante de estos cuatro hombres que van en el medioterreno, Irán como enganche... Eh, Mariano Berriex y Cristian Lanona Muñoz y en ataque Santiago Malano es una de las fórmulas que ha venido probando Carlos Rojas no estamos equivocados cuando hablamos de la importancia de que avión dentro del equipo ustedes escucharon a Víctor Rivero entrenador de Everton cuando le consultamos qué tan determinante es su partida y dijo que Masola ha bajado su rendimiento en las últimas fechas, que Berriex y Cristian Muñoz también eh, eh, les ha costado, tienen que retroceder varios metros a buscar balones, y lo dijo Víctor Rivero, eh, quien considera que, si bien eh, digámoslo en el fútbol nadie es irreemplazable, pero... En el plantel que tiene Rangers, creo que se, se resintió el funcionamiento colectivo con la partida de, de Cavión. Y, y no se trata de ser majadero, pero esto lo, lo ratifica diferentes entrevistados, gente de fútbol. Imagínense, estábamos hablando con el entrenador de Everton. Así que tiene asidero. Eh, y para Carlos Rojas, hasta el momento, ha sido un dolor de cabeza buscar...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 Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica. El día sábado, en la Galería de los Inolvidables del Fútbol Chileno, tuvimos un contacto internacional con México, donde reside hace casi 30 años Luis Castro, puntero derecho del Rangers 81, que obtuvo el ascenso a primera división. También destacó en Arturo Fernández Vial y Naval de Talcahuano. En esa campaña del 81, Luis Castro fue el segundo goleador del equipo en el campeonato oficial. Víctor Solar marcó 13 anotaciones y en segunda posición Luis Castro con 12 goles. Eh, para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el diálogo lo vamos a repetir en, en el transcurso de los próximos días. Buscaremos el momento para eh, re repetir esa entrevista en directo con la ciudad de San Luis de Potosí, México, donde también reside... Pedro Araya, el mismo que destacó en el Ballet Azul, uno de los grandes punteros en la historia del fútbol chileno. Eh, seguimos con informaciones mientras preparamos un último contacto eh, telefónico. Sorprende Copiapó, el resultado más sorpresivo de los octavos de final de la Copa Chile se produjo ayer en el Estadio Tierra de Campeones. Luego del 1-1 a uno en la ida, Copiapó visitó a Iquique y lo derrotó 2-1 gracias al autogol de Cristian Oviedo, minuto 49, y al tanto de Juan Muriel Orlando, minuto 82. El descuento para Iquique fue obra de Cristian Bogado a los 93. A pesar de llegar a la revancha con la ventaja de haber ganado 2-1, Unión Española no pudo hacer valer su condición de local y cayó 3-2 frente a Everton. En Santa Laura, en la definición a penales, ganaron los rojos por 6 a 5, pese a los fallos de Carlos Salón y Juan Carlos Ferreira. Por los ruleteros, erraron Jordano Cisternas, Fernando Saavedra y Gabriel Díaz. Sin inconvenientes, avanzó a cuartos de final el cuadro que dirige Hugo Vilches. O a Chipato, goleó 5-3 a Puerto Montt en el Estadio Cap, con goles... De Lucas Simón, minutos 17 y 48, Omar Merlo a los 52, Brian bejar minuto 58 y Luciano Vázquez a los 89. Puerto Montt descontó mediante Nicolás Millán, minuto 18, Jefferson Castillo a los 78 y Diego, Bará, y Diego Alvarado a los 87. En la ida habían empatado 1 a 1. Avanza Audax Italiano. El 3-1 que había logrado en el primer partido ante Santiago morning fue determinante para la clasificación de Audax italiano a cuartos de final, pues ayer solo pudo igualar uno a uno en la revancha con los microbuseros. El gol itálico lo marcó temprano Sebastián Vegas, minuto 16, mientras que para el Chaguito el tanto llegó de los pies de chiquito Daniel Escalante a los 83. Tres equipos de la A-B siguen vivos en la Copa Chile. Copiapó que avanzó a cuartos de final, mientras Cobreloa y Coquimbo de encerrar sus llaves ante la Universidad Católica y Colo Colo. Ya tenemos cuatro clasificados a la otra fase, Guachipato, Audax Italiano, Unión Española y Copiapó. Y los restantes se definen entre martes y miércoles. Mañana a las 20 horas jugarán en el Monumental Colo Colo con Coquimbo Unido. En el en La Ida empataron 1 a 1 en el Norte. El miércoles a las 4 de la tarde jugarán Universidad de Concepción con O'Higgins. En Rancagua empataron 2 a 2. A las 18 horas el miércoles la Universidad de Chile recibe a San Luis. En Quillota ganó San Luis por 3 a 1 a la U. Y a las 20 horas con 30 minutos Universidad Católica se medirá con Cobreloa. En Calama ganó Cobreloa por dos tantos anteriores a cero un breve alto y volvemos con un importante entrevistado en señal deportiva no se cambie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 señal deportiva. Para hablar del triunfo sufrido, digámoslo, de Chile sobre Paraguay por 3 a 2 el sábado en el Estadio Nacional. Saludamos a un hombre mil batallas. Eh, son muchos años de fútbol como jugador y entrenador. Hernán Clavito Godoy, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hernán, lo bueno y lo malo de esta victoria trabajada de Chile sobre los paraguayos. Bueno, yo creo que fue bueno, fue una un encuentro en el cual san paoli saca conclusiones al, al tener alguna ausencia como bravo Vidal entonces él prueba eh, fórmula eh, un partido de entrenamiento yo lo considero nada más no con el fervor popular que la importancia pueda de que fue de escaso público no, no, no fue un partido que llamara mucho la atención. Dentro de los jugadores destacados podríamos mencionar a Jorge Valdivia, Matías Fernández y Felipe Gutiérrez. Bueno, más Felipe Gutiérrez, un, un, una habitación de, de Valdivia bastante buena. Y Matías Fernández por lo menos jugó más tiempo que que otras oportunidades. Porque yo me pregunto, ¿cuándo va a jugar Pinilla? ¿Para qué está Pinilla? ¿Para qué lo citan a ¿Le gusta? Ya. Y, y Suma pocos minutos, Pinilla, en la selección. Pero no se pierde, cambia de equipo todos los años, y todos los años está en el empresario bueno que tiene. Pero no juega. Hernán, y, y, y de, dentro de las cosas que hay que mejorar antes del inicio de las clasificatorias eh, en octubre, ¿qué? Eh, ¿Se ven errores eh, defensivos? La estatura, y lo hemos hablado durante toda la procesa de San Paolo, el gol que le hicieron los paraguayos de acá, el fuerte de los paraguayos del eh, juego aéreo. Sí. ¿Y usted, por ejemplo, cree que podría ser parte de esta selección en Sorroco, que actualmente juega en España? Mira, hay muchachos que están jugando en Europa y, y no juegan casi nada, más lo que los nombramos y, y no tienen partido jugado, no son titulares. Entran salen, están en, en etapa de madurez, ¿no? Hay Poc, hay pocos centrales, ¿eh? muy poco, pero él esto fue, él no quiere no quiere dar su brazo torcido. Johnny Herrera tuvo responsabilidad en los goles? No, no tanto. No, no tanto, el juego, el gol de cabeza fue espectacular, con un ángulo. Ahí le ganaron en estatura. Hernán, ¿cómo ve las posibilidades de Chile de clasificar eh, por, sería la tercera vez consecutiva a un Mundial? Bueno, va a ser difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Ya? Los partidos van a ser a muerte. No es lo mismo jugar de, de local, de Copa América, que jugar eliminados. Paraguay venía con una selección muy renovada el sábado, ¿no? Estaban sí. sus principales figuras a Aedo Valdés y Roque Santa Cruz. Exactamente, tú lo has dicho. Sí, y Y Chile, eh, eh, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos? Yo siempre he dicho que le eh, hace falta un centro delantero. Y no puede no, no está el chico eh, que no pudo venir porque está... Vargas. En Vargas, entonces no tiene un centro delantero. Pinilla es, eh, por eso que yo digo que Pinilla lo, lo, lo vengo jugando, que eh, votó contra mí contra el auto italiano. En un 2 a 1 que hicimos con dos goles de, de cabaña. Entonces, eh, Pinilla eh, viene, no juega, juega 5 minutos, 8 minutos. ¿Matías Fernández podría ser un buen reemplazante e Charles Aránguiz por el carril derecho? No, no, vivimos de Pizarro, estando bien Pizarro, juega muy bien delante de la línea de 4 y metiendo pelotaje. Bueno, es, esas son todas suposiciones nuestras yo no sé yo no sa con nada contar hablando de si el, el técnico es tanpaolo Herán muchas gracias y qué indica su presente está esperando alguna posibilidad para dirigir lógico si me llaman de algún equipo encantado por qué salió de Santiago morning? yo creo por la parte económica ya pues vinieron técnicos naturalmente que tienen otros precios. Yo estuve peleando el título, ahora campeón venía en el 12º doce, lugar. Que le vaya bien. Gracias, mi hija. Un abrazo. a la distancia. El popular Hernán Clavito Godoy, en diálogo con Señal Deportiva, a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la Amplitud...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 Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en Uno Sur, esquina 2 Oriente. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío calor, 3 años de garantía. Llame al 223 85 40. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a domicilio. Gas licuado parafina y las modernas estufas láser. Llame al 223-8540. Termocol 2 Sur 1791. Frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. La selección tendrá que mejorar el trabajo defensivo, pensando en las clasificatorias. Se ven debilidades. No basta con Gary Medel. Muchas gracias por la atención dispensada y lo dejo en buena compañía con la Feria del Hogar, un programa de servicio especial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 esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de Isa Confecciones. 15 horas.